El resultado es muy importante. Somos la primera fuerza en el Senado de la República. Primera fuerza en el número de cámaras y primera fuerza el número de senadores. El pacto histórico ha logrado el mejor resultado del progresismo en la historia de la República de California. Lo cual significa que estamos a portas de ganar la presidencia de Colombia en la primera vuelta presidencial. A partir de mañana comienza la primera vuelta presidencial. En la primera vuelta presidencial vamos a defender un programa común, un programa que tiene que ver con convertir a Colombia en una potencia de la vida, hacer girar la economía alrededor de la vida, como un país con hambre en este momento, con tanta riqueza natural, como un país con las mujeres en la calle desempleadas teniendo hijos. ¿En dónde está los fundamentos de la vida? Si no es en el programa del pacto histórico, Aquí le estamos presentando a toda la sociedad colombiana la posibilidad de cambiar a Colombia. No queremos que en esta época, en estos tiempos históricos, aparezca un Duque dos sino que aparezca el cambio, la transformación. Por eso invitamos a todas las fuerzas democráticas del país que aún no están todas en el pacto histórico. Aún se mueven fuera, en otros escenarios, en otras búsquedas, fuerzas que deben estar aquí. El pacto histórico, en mi opinión, debe dar el paso hacia la configuración de un gran frente amplio democrático en Colombia que gane definitivamente y sólidamente las mayorías nacionales.